Hola, ¿qué tal amigos? Ya estamos de vuelta en una nueva edición de su programa Radio Espacio. Mi nombre es Mauricio o e g e r y los voy a acompañar durante este, el sexto capítulo de Radio Espacio. Pero por supuesto no estaré solo. Me encuentro en este minuto con mi gran amigo, el campeón nacional de rayuela, Alex Hernández. Hola, hola, hola. ¿Qué tal a todos, todos, todos, pero todos los amigos de Radio Espacio? Y gracias por la presentación, mi amigo Mauricio, el rey de la payaya.

<risa> Está bien. Amigo mío Alex,、eh, bueno, queremos dar un agradecimiento a toda la gente que nos ha seguido durante estos ya seis programas. Y se suman y se suman, maestro.、Y、se suman y se suman. Un mar de y... gente que me acompañará. Un mar de gente. <risa> Oye,、eh, por supuesto, ellos nos escuchan a través de www.radiospacio.tk.

Y a través del mail radioespacio.com. Así es, esos son los, los sitios para que nos puedan tanto contactar, darnos sus sugerencias, sus ideas.、Eh, como no ha llegado material tanto para varias de nuestras secciones, lo cual nos tiene muy contentos. Estamos con varias sorpresitas también para este sexto programa, ¿no, Ari? Sí, variadas sorpresas. Ya, oiga,、eh, pero hubo gente que mandó sus mail s participando por los premios que otorgan nuestros gentiles patrocinadores, ¿correcto? Claro que cada día son más también.

Exactamente. Cuéntame, Alex, quiénes son los ganadores de esta semana. Manuel Zúñiga se hace c r e e d o r de una fotografía estudio 20x25, gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. Nuestra amiga Marcela Garrido se hace c r e e d o r a de sándwich y bebidas para dos personas en el local de comida rápida Don Cangrejo. Don Ignacio Navarrete, una hora de ensayo, gentileza de Power Music.

Y don Milton r o s a que se ha ganado una botella de ron, gentileza de Botillería Santo Remedio. Anda nomás. Y tengo una sorpresita, amigo Mauricio y amigo Radio Escuchas. Cuéntele nomás a la gente qué es lo que pasó. Le tenemos un nuevo <risa> patrocinador, el bar Rincón Ciudadano, ubicado en calle 18105A. Oye, perfecto. Entonces le damos la bienvenida a nuestro nuevo patrocinador Rincón Ciudadano, que...

No sabemos nuevamente si va a tener algún regalito para nuestros gentiles auditores.、Ah, Dejémoslos ahí. Dejémoslos ahí? ahí. No, la gente se va a poner impaciente por tratar de saber si es que Rincón Ciudadano tiene algún regalito para ellos, ¿no?、Eh, Alex, cuéntame qué es lo que tenemos para hoy en la programación de nuestro muy querido programa. Programa de Radio Espacio. Tenemos, amigo Mauricio, y para todos ustedes, amigos que nos escuchan a través de la web.

Rincón de escritores. También tenemos la publicidad para emprendedores. El rescate. Reclamos reales. Biografía de bandas nacionales. Y por supuesto, las bandas emergentes. Mire, maestro. ¿eh? Vamos de inmediato a la página. ¿Qué menú más, más, más grandioso?、No? Y vamos al tiro、más、a la、presenta. música, porque está muy buena la música sí, este programa con también. El, con un tema que nos gusta mucho a nosotros. Así es. Lo, mira, son los amigos argentinos de. b e r s u i t

Bergarabat. Y del álbum, de la cabeza del año 2004, el tema Murguita del Sur.

せの llevan あろうけど、せの l l e v a Se para siempre. Se deforma y pronto v u e l l e v a

Sweet Bergarabat. Del álbum de la cabeza. Estamos todos de la cabeza, me dijo un amigo hoy día. ¿Sí? Sí. <risa> Oye, bueno, el tema, p r e n d i d í s i m o la, la murga. ¿Voy a mandar un saludito? Mande el saludo, A nuestro amigo Marcelo Cortines, que fue quien justamente dijo que estábamos todos de la cabeza. Ah, verá. Ya, t o n c e s un saludo para él. El hombre del celular. El hombre del celular <risa> y del, del vaso de cerveza. Claro. Una historia que algún capítulo les vamos a contar.

Eh, Alex, mira, tenemos como siempre el rincón de escritores, un, un segmento que nos ha dejado muy gratas sorpresas y, y enseñanzas ¿sí? varias. Y enseñanzas varias、eh, Tú me contarás dónde estuviste esta semana.、Eh, Porque, mira, a ver, vamos a hacer algo. Vamos a lanzar desde este minuto un concurso. Está fuera de pauta, está fuera de todo esto. Vamos a lanzar un. Póngale nombre.

Al señor Alex Hernández en su sección de Rincón de Escritores. Porque ya te he dicho cazador de escritores, te he dicho de tantas formas. Bueno, vamos, vamos. Y el mejor nombre, a ver qué tenemos.、Eh, sí, se va a ganar un, un premio de nuestros amigos de Botillería Santo Remedio. ¿Te parece? Así que para, para que lo bauticen, entonces tienen que mandarlo la, el nombre que le vamos a poner a.

No, al señor maestro, Alex Hernández. q u é condiciones me deja, maestro? Radio Espacio.com. Entonces, el mejor nombre se gana un premio de nuestro. Esto es un espiral, amigo Mauricio. Es se un gana un、esto. premio de inmediato de nuestro gentil patrocinador Botillería Santo Remedio. Ponga el nombre al Alex. <ríe> ¿Ya te parece, Alex? Alex me mira、no、con u n o s ojos. No me parece. Bueno, cuéntame por ahora, N.N. ¿A dónde estuviste? <ríe>

Bueno, anduve recorriendo las calles capitalinas, buscando un amigo que hace tiempo me había dicho que quería participar en esto del rincón de escritores. Amén.、Ah, y hasta que lo pillé, ¿no? Lo pillaste. ¿Dónde、claro. lo pillaste? En un bar de Santiago. <risa> <risa> Todas las historias parten y terminan en un bar. Sí, viejo, viejo. Por lo menos las de nosotros. <risa> <risa> oh, oh. Claro, es como que... Esto no se llama radio, se llama de copas. <risa> de, copas. De, copas. de copas por las calles.

Es、bueno, los chistes que nos pasan a nosotros, ¿sí? estaba tan borracho. <risa> <Claro>. <risa> Oye, cuéntame, ¿dónde? estaba ahí en un bar, ¿de acuerdo? Bueno, vos, y, bueno he escuchado con Carlito Rivera. Y... Carlito Rivera es un amigo cuentista y poeta urbano de un valor y una virtud y una amistad muy grande, maestro. Y él dijo.

No te tengo nada escrito y te voy a improvisar. ¿Y qué mejor la improvisación? Ah, ah se mandó la improvisación ahí. Sí, mismo. sí, muy bueno. Y esto lo dejamos a ustedes, amigos, con Don Carlos Rivera y su testimonio. Hola, yo soy Carlos y les voy a regalar una improvisación. n、eh, q u e es un cuento y poesía? Y Dios creó al hombre y el hombre.

Creó las cosas y el hombre creó el martillo y vio que era bueno, pero no se sintió satisfecho. Al segundo día creó una mesa y vio que era bueno, pero no se sintió satisfecho. Y al tercer día el hombre fue y creó la máquina y vio que era buena y la miró, la se asombró, pero todavía sentía esa insatisfacción.

Y al cuarto día, el hombre creó mundos y vio que eran extraordinariamente buenos. Y los admiró, se lo mostró a los demás, que también vieron que eran buenos. Y todos se asombraron y dijeron: ¡Oh, qué extraordinario! Y pasaron los días, pero se sintieron insatisfechos y vacíos. Y al quinto día,

Los hombres crearon aviones, crearon trenes, crearon sociedades opulentas, ciudades extraordinarias y vieron que era bueno, pero no estaban tan seguros. Y al sexto día descansaron. Y ese día reflexionaron, pensaron en sí mismos, se vieron unidos al cosmos y al sexto día nació la poesía. Y al séptimo día descansaron.

¡Wow! Don Carlito Rivera. ¡Ay, qué buena, Alan! ¡Qué buena reflexión! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, desde、gracias. acá,、sí. un saludo a nuestro amigo Carlito Rivera. Un abrazo a la distancia. ¿Bien? ¿Me gustó? Y、sí, quedé, quedé muy contento con la radio y me dijo si otra vez podía participar.

Bueno, las puertas están abiertas. Pero、adentro. por supuesto, esta es una radio urbana, pequeña, pero una radio urbana que se hace con mucho esfuerzo y por lo tanto del esfuerzo de la gente también nos gusta que se grafique en nuestra radio. Bueno, y también si no, nos quieren acompañar, también en el Rincón de Escritores quienes nos escuchan,、eh, hay un mail, radioespacio.hotmail.com.

Exactamente, para que puedan contactarse con nosotros y contactar una visita una de Alex ahí para que vaya. Si Mahoma no va a la montaña, que la montaña vaya Mahoma. a y a Vaya, perfecto. <risa> <risa> Me queda clarísimo.、Eh, Vamos a la música mejor, Alex. Vamos a la música. <risa> ya. Desde Colombia nos acompañan los chicos de Aterciopelados y del álbum El Dorado de 1995, Bolero Falaz.

よく見つけた。

Terciopelados. Bolero falaz. Bueno, el tema, ¿te, ¿te gusta ese tema? Sí. Sí. Varios recuerdos tengo e s e tema. Hace ¿Ah, sí? algunos años atrás, sí. Nada contable. <risa> no, por rayo no. <risa> perfecto. Ya me bajó o yo con eso. De, <risa> <risa> ya. ya <risa> te, arru te arruiné todo el programa. Ya, perfecto. <risa>、eh, Alex, tú sabes que a nosotros nos encanta entregar premios y.

Hacerle cariñito a nuestros auditores, ¿no? ¿Y quiénes son los que nos permiten esto? Nuestros patrocinadores.、Pues. Y por eso existe la Publicidad para Emprendedores. Cuéntame, Alex, ¿quién nos acompaña en Publicidad para Emprendedores? Como siempre, OBS Producciones Audiovisuales. Y su página web es www.obs.cl. Y su mail, obs.cl. -obs y su número telefónico es el.

746-4158 para todos los eventos, especialmente matrimonios, para que quede grabado en la retina toda la vida. OBS Producción. Excelente, para que ese recuerdo no se borre nunca más. Exactamente. Perfecto. También nos acompaña local de comida rápida, Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4151.

Para todos sus pedidos, para oficinas, para la casa, todos sus pedidos, es al 779-8518. Alex, tú me contarás los horarios que tiene Don Cangrejo ahí en Alameda 4151. Bueno, de lunes a jueves y domingo, desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la madrugada, maestro. Ándale, para los bajones. Para los bajones. Perfecto. Viernes y sábado, de las 10 de la mañana hasta las 6 de la mañana. ¡Ay, bro!

Bueno, más b a j o n Más b a j o n todavía. <risa> Perfecto, ya. Bueno, y también nos acompañan salas de ensayo www.powermusic.cl. El mail de contacto es powermusic.cl. Hotmail.com. Y su número telefónico, amigo Mauricio, es el 634-8917. Esto está ubicado entre San Isidro e Isaguirre, para que no se pierdan. Justo, ahí está. Ahí、eh... está.

Ojo que, bueno, dentro de las cosas que tiene Power Music, el ensayo te lo entregan grabado. Sí. Una, un beneficio que tiene la gente que ensayan Power Music, porque en otros lados lo cobran aparte. Ah, y un datito, Mauro, que tú no s、sí, vas sí, a d a r Sí, sí, sí. Que tienen próximamente los talleres de música con destacados profesores, todos titulados y todo muy seriecito. Así que les vamos a estar entregando la información sobre eso que.

Pero también pueden contactarse con Edgardo directamente en la página www.powermusic.cl o al mailpowermusic.cl hotmail.com. Porque vienen estos talleres, se viene ahora, luego, muy pronto. Ya está, estuve, Hace poquito estuve, me estuvieron mostrando las instalaciones que está bastante bien. Sí, sí, la, la iba a ver, maestro. Sí, está bastante bien.、Eh, bueno, también nos acompaña la botillería Santo Remedio.

a、ah, en. Ay, me dieron los tiritones. En Avenida Segunda Transversal 3624, en la comuna de Maipú. Para todas sus necesidades alcohólicas, como dijo mi buen amigo Alex Hernández. <risa> Oye,、eh, tiene muy buenos precios ahí en,、sí. y, y aparte tiene una variedad de cosas. Como un niño en una juguetería. Creo que he ido alguna vez por, por, esos, ¿Eh? por esos lados, ¿vale?

Igual que por este otro lado también que voy a nombrar que es nuestro <risa> nuevo patrocinador. o y e sí, muchas gracias a nuestro nuevo patrocinador por incluirse en esta radio urbana como es Radio Espacio. El lugar es el Bar Rincón Ciudadano ubicado en calle 18, 105A. La atención es de lunes a viernes, desde las más o menos once y media, doce del día hasta...

De l a m a d r u g a d a Horas insospechadas.、Y、insospechadas.、Esto. Ah, perfecto. Ah, y otro datito dentro de, de nuestro nuevo patrocinador. Los días juega y música en vivo. o a h qué bien! Sí, mambo, mambo hasta las. Tantos. i t t a n t a s de la madrugada. Ah, perfecto. Sí, sí. No, ahí atienden a, hasta bien tarde. ¿eh? Sí. Sí.

Y tocan buena música como la que viene ahora, maestro. Ah, sí, oye, pero queremos agradecerles a todos nuestros patrocinadores por creer en este proyecto, por estar con nosotros. nosotros vamos, vamos estar... que se puede. Claro, así que muchas gracias a nuestros cinco patrocinadores ya. Mira, cinco patrocinadores, así que las gracias a ellos, un abrazo para todos ellos a la、Mira、distancia. Que, a v e al principio no nos pescaba ni la corriente, maestro. <risa> Exactamente, así que vamos a la música.

¿Y desde dónde sería la música, amigo mío? Desde Cuba. ¿Y cómo se llama el grupo de Cuba? Orichas. Y acompañados también en la voz por el maestro de Buenavista Social Club, maestro, mi amigo Mauricio, Don Compay Segundo. ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! Buena música, aquí nos vamos a poner más contentitos. ¿eh? Sí. El、bueno. álbum A lo Cubano de 1999, el tema. Cuba.

Que impuso y que se pega, y cuando llega no despega, pega, pega lo que puso el ruso en el discurso que con Bay Segundo puso entre sus secas. Ahora la distancia queda. Tire、si、mi lengua, estoy viviendo y calmando mi fiel tristeza. ¿De qué forma quieres tú que yo detenga la sangre de amor y patria que me corre por las venas? Generaciones vieja s y nueva s de corazón, sangre y pulmón.

Querida, hablar de ella, ni lo intentes. Todo el tiempo está en mi mente, la tengo presente, ¿entiendes? Me habla el corazón que no me miente, hermano. Flotando, ando, pasando la mano, mano sobre el mapa de este mundo. Y desde lo profundo de mi corazón siento nostalgia.

Una extraña sensación como añoranza de esta distancia que se interpone, que regresaré bien se supone. Y esto me pone el hombre más feliz por un segundo. Ya lo cantó c o m p a y s e g u n d o y yo de nuevo escucho el quejo de mi gente chico. y i e n te lo explico: cubano 100% prototipo. me arrancaré el esperaré arrancaré corazón y

v i s a mira, mar a la mar, la victoria vana vieja, barrio nuevo, vejucal. ¿Dónde estás tú, mi rampa? Es sol que canta, la catedral, el capitolio se l e v a n t en el oído de estas voces. 23 y 12, he dado paseo del Prado, tus leones lado a lado, forman parte de mis tradiciones, mis emociones. Eres tú, mi Cuba, como tú, ninguna cabio, si le soy o duba.

どうしありがとうございます。

Nos acompañaba el grupo cubano Orichas. Qué buen sabor musical, maestro. Bueno. Y qué、man. sentimental canción también por al, al estar a, a veces afuera de la tierra. Así es. Sube que un día casi estás fuera de la tierra. Casi <risa> estás en <risa> Canadá. <risa>

Oye,、eh, ¿qué sigue? Se me perdió la b a u t a No, maestro, yo la tengo clarita acá.、Ah, ya, perfecto, eh. Es que usted no, no se perdió, aunque usted tenía que estar atento a lo que viene ahora.、Ah. Porque estamos hablando del arqueólogo de la música, el Indiana Jones de los vinilos, el buscador de los discos sagrados. r e c o r d a d o a nuestro amigo Mauricio que nos trae el rescate. Oye, pero por favor, ¿qué digo después de eso, Alex? Por favor. Sí. <risa>

Diana Jones de los Vivines. <risa> qué terrible. Oye, Alex.、Eh... Ya. Bueno,、eh, en el rescate.、Eh... Sabes que f u e en busca de un tema en específico. Me costó, pero lo encontré.、Eh... El rescatado de esta semana viene desde Argentina. Y es el señor Piero. Qué buena, maestro. Ya. Pero yo andaba en busca de un tema en específico, como te digo.

Sí, porque vieron conocido si、sí, s í no y lo que pasa es que el, el tema que traje es del álbum mi viejo ya de 1969 ya pero、eh, grafica mucho lo que significa esta radio si、sí, por eso fui en busca de ese tema Mira, y、sí, es por eso sí, es el... por eso fui en busca de este tema、eh, que grafica un poco

La, la esencia de la radio. Mira, e s c u c h e m o s el tema y después lo comentamos. ¿Te parece? Vale. Entonces vamos con el tema Yo Vengo de Piero. Vengo.

Desde el barrio chico, desde mi cuadra de casas alargadas, yo vengo, vengo de mi calle angosta, yo no sé dónde.

Andará María, yo vengo、yo vengo、vengo de la piel que tengo de ustedes, vengo de robar el último clave.

vengo、a vengo、o vengo、o vengo、o vengo、ahora tengo la nostalgia.

トラーンティーンとあまる子 que anda solo y baja por mi boca.

よ vengo、よ vengo、vengo de la piel que tengo de ustedes, vengo de r o b a el último clave.

どん

p i el r o señor p i e r o del e álbum mi viejo otro gran tema de 1969 u y qué buena canción viste que hay un poco lo, lo, lo que pasa ¿Sí? ¿De, de dónde de dónde somos Uy, y de... los primeros amores los primeros amigos las primeras verdades el comienzo de la historia y como viejo barrio tiene muertos y tiene vivos y, y lo que tiene en la mano

Un vasito, una copita de tinto. A ver, Alex. Para、Muy、ustedes,、bien. maestro. Para ustedes. Saludos a todos los auditores que están escuchando Radio Espacio. Y recuerden que si quieren que algún tema sea rescatado de las catacumbas de la música, solo deben escribir a Radio s p a c i o Hotmail.com y haremos lo posible por encontrarlo y tenerlo aquí para ustedes.

¿Le parece, señor? Me、Alex? parece muy bien.、Le、y ahora viene la. La parte seria. De la radio. Porque viene, vienen... vienen. Reclamos reales.

Así es, la parte donde le damos la oportunidad a la gente, donde nos volvemos el panfleto acústico. Exactamente, que cada día más poeta ¿eh? se te está pegando la cosa. Se <risa>、sí, me está pegando, mira. <risa> está bien. Oye,、eh, sí, b u e n o entonces aquí es donde Alex ha andado por las calles en busca de saber qué es lo que le pasa a la gente. ¿Cómo te fue esta semana con eso, Alex? Bastante variado, bastante variado y algunos reclamos.

un poco hasta simpáticos podría decir ah s í s í ah bien vamos al tiro escucharlo? vamos al tiro maestro ya entonces vamos con reclamos reales yo c o m p a r a mi í m nombre es c l a u d i ñ o y mi reclamo es el siguiente en, en este país、eh, puta, aparte de todas las complicaciones que tiene uno de, para subsistir güey te obligan güey, para para, para t ú tener un techo donde vivir

te obligan u n a irte a un lugar a s i n a d o、eh, donde cunde la, la delincuencia, esa es una, una posibilidad que t d a O la otra es que te endeudes con un banco y, y ese banco que te c h u p e hasta los calcetines. Y no sé, por lo tanto los bancos que viven weón, cagados a la risa toda su vida weón, y los buenos lo tienen tremenda utilidad、eh, anualmente a costillas de, de la gente que trabaja weón, y está obligada

a endeudarse para, para, para poder vivir solamente, e Ese es mi reclamo, o c a c h a Mi reclamo es contra el Estado y la política que ejerce en este país,、eh, de la forma como la maneja y de la injusticia que hoy día nosotros vivimos la clase trabajadora. Es de esperar que mi reclamo aparezca y que juntemos mucho más ideas en función de eso. Gracias.

Hola mi nombre es Roberto y realmente yo reclamo contra la gente misma, weón. Porque, súper sencillo, la gente anda hueviado, weón. Y la gente expresa su h u e v i a d weón, contra la misma gente, weón. Todos nos estamos peleando, weón. Siendo que noso, nosotros no debemos pelear contra nosotros mismos, weón. Nosotros tenemos que focalizarnos, weón, juntarnos, weón, y hacer una weá bacán, ¿cachai? Y poder pelear, weón.

Contra el weón que realmente vale la pena pelear, weón, no entre nosotros. Yo reclamo contra nosotros mismos, weón. Soy Roberto. Hola, mi nombre es Cristian.、Eh, quiero reclamar porque los precios to todas las semanas están subiendo y, no, y los sueldos no, no, no los suben. Entonces, y suben todos los, pro los, los productos de necesidad primaria y, y los precios y lo, los sueldos no p、no、a s a s a n a r Ese es mi reclamo. Reclamos.

Reales en la radio urbana en Radio Espacio. Oye, bien, bien. bien. Este segmento ha tenido harta visita. ¿eh? Sí, sí, sí, sí, sí. Próximamente en la página nuevamente vamos a tener votaciones, pero de otros temas, y ahí, pero ya les vamos a estar contando de eso en programas venideros. Exactamente. Y viene Punto Solo Nacionales Maestro, donde usted realiza.

La cortina característica de esto, la gente espera por este segundo. Pongan a grabar su. La gente lo graba, van a sacar un. ¿Sí? O la jaula con canarios por ahí. <risa> <risa> <risa> ¿Qué estuviese? Me hacen hacer en esta radio. <risa> Oye, e La mascota está.

Más osada, ¿no? Sí. Espérate en el programa número 555, maestro. Ya, ojo, ojo. Ahí me convierto n ave y los dejo. Estén atentos al programa 555, le vamos a cobrar la palabra al señor Alex.、Eh, Alito, entonces venimos solamente nacionales desde este punto en más. Desde este punto y comenzamos con un, un tema. Un, un reclamo histórico más que nada, maestro. Esta canción parte de un reclamo histórico.

Eh, bueno, este, antes de dar el nombre del grupo, el nombre del tema,、eh, es un homenaje a los caídos de la matanza del día 21 de diciembre de 1907 en Iquique. Y que este año se cumplen l o s 100 años. Se cumplen los 100 años de la histórica matanza de la escuela de Santa María. Y hay una frase que. Bueno, ahí la van a escuchar.

que dice no se queden allí sentados pensando que ya pasó. Del grupo q u i r a p a y ú n del álbum Cantata Santa María de Quique, de 1970, Vamos Mujer. Vamos Mujer, partamos a la ciudad.

どうせはどうせはどうせはどうせはどうせはどうせはどうせはどうせはどうせはどうせは o うせはど a せはどうせはどうせはどう m はどうせはど m せはどう t はどうせはどうせはどうせはどうせはどうせはどうせはどうせはどうせはど l せはどうせは

何が起こるのか分からない。No

atravesando cerros vamos mujer vamos mujer confía que hay que llegar en la ciudad podremos ver todo el mar dicen que aquí ーマン、ウォーマン、ウォーマン、ウォーマン、ウォーマン、ウォーマン、ウォーマ a s ォーマン、ウォーマン、ウォーマン、ウォーマン、ウォーマン、ウォーマン、ウ n ーマン、

どうしてもいいです。Que, ay, Dios,

Del Álbum Cantata Santa María de Quique de 1970, Vamos Mujeres. Y qué, qué extraño, maestro, cuando ellos hicieron este disco tributo a Matar Santa a lo María. Lo había pasado, claro, 70. Tres años después viene lo impensado, lo que ya todos saben. Hoy, para la gente que no.

No he escuchado este verdadero documento histórico musical. Obra maestra. Sí, los invitamos a que la, la escuchen. De hecho, si no tienen acceso a ella, se pueden comunicar con la radio. Y nosotros les vamos a hacer llegar. El, esta, porque el cantatada Santa María de Iquique、eh, es algo que todo el mundo debería escuchar. Es una responsabilidad propia de nosotros como chilenos. Sí, así que ojo con eso, escúchenlo. De verdad es algo que. Primera e es z que estamos recomendando algo, pero es que.

se merece、esto. de todas maneras se r e c o m e n d a d o le parece a mi g o mío? me parece maestro estupendo bueno y como siempre como todos los programas viene la biografía de bandas nacionales sorpresa que también nos trae nuestro querido amigo no personal

Por ciertos comentarios que, que han hecho, oye, ¿Eh? a ti te afectan los comentarios que te... no, pero es que ya una vez, s í dos veces ya está bien, tres veces dejo la radio y me, y me dedico a la televisión.、Ah, eres famoso, no, pasa ya me queda clarísimo. Bueno, en biografías, esta vez traje a un grupo como siempre nacional llamado Solo Mandinga.

Ándate nomás. Bueno, Alex, te cuento que esta banda orquesta se inició en Concepción en 1996 y llegó a Santiago para participar de las escuelas de rock del Ministerio de Cultura. El funk quedó corto a c h o l o Mandinga, por eso agregaron a cada canción un estilo más: salsa, reggae, soul o ska. Con un nombre que es posible traducir como Diablo Negro.

Y que simboliza el compromiso musical con lo criollo y con la tierra. Las letras de sus canciones son críticas burlonas sobre historias de la ciudad y de los choques culturales que hay en ella. En el año 2003 se hicieron conocidos gracias a su disco Porque Chile es Porno, que fue tocado en vivo en varios cafés con piernas del centro de Santiago.

No, ¿No lo escuchaste ¿no? en vivo, no? No, ya. Bueno, Cholo Mandinga aparece además en el compilado Rock y Rejas, sonidos desde la cárcel del año 2004, grabado en vivo en diversas cárceles de Santiago. Y eso tampoco, ¿no? ¿Tampoco? No、ya. Eso lo, vi, lo viviste <risas> tú, maestro. <Okay. risas> ya, oye, ¿no? Entonces, como siempre, después de biografías, vamos a escuchar.、Eh,

a este notable grupo. Uy, qué buen tema. <ríe> Muy bueno, pónganle atención a la letra de esto.、Eh, este grupo chileno llamado Cholo Mandinga y del álbum Chile es Porno del año 2003 escuchamos el tema El Opio del Pueblo.

Pueblo chileno. Autoridades de gobierno, políticos, dictadores vitalicios y huevadas raras. Damas de verde, de rojo, azul, amarillo y morado. Pepe Corneta, c a m i l e Yolanda Sultana, chilenos todos.

Que detallaré a continuación. ¿Quién se cagó? La censura. La censura. La censura será eliminada. Todo el mundo en pelotas. La gay chancilena.

ピリオドの人たち l o た s の人たちの人たちの人たちの人たちの人た o の人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た e の人た l の人たちの人たちの l たち e 人た el 人たちの人たちの人たちの人たち el たちの人たちの人たちの人たちの el ちの人たちの e たちの人た e の人たち p 人たちの人たち e 人たち e 人たちの p たちの人たちの e たちの e たちの人 p ちの人たちの人たち o 人 e ちの人たちの人たちの人 s ちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人たちの人た

カッモノ

¡Con vino por los poros! ¡Con vino por los poros! A partir de ahora, a partir de ahora, en todos los calabozos de Chile habrá.

Porque sí, señores, porque somos jaguares de los más charcas, pero puta que somos jaguares. Tenemos la bandera más hermosa del mundo y nuestro himno es el segundo después de la marsellesa. Somos los ingleses de Latinoamérica. ¡Viva los

Somos jaguares de lo más tarcha es el opio del pueblo es el opio del pueblo pan y circo para las masas maestro ¿Eh? q u i é n、no、aparece ahora en televisión q u i é n、no、aparecen e otro tipo de radio no con, con esta radio que tiene tanta seriedad musical una radio seria s í seriamente para el opio Ok. <ríe> maestro

hay datitos también en, en nuestra radio si ¿sí? esta radio multifacética es <risa> multifacética s í、sí. sí, sí, sí. mira nuestro amigo miguel pizarro、eh, te contaré que es el guitarrista de la banda diesel ya y él nos ¿Eh? invita al bar pandemonium el día 17 de agosto ya porque van a estar tocando ahí la banda diesel o y e diesel va a sacar su segundo trabajo ya

¿Sí? sí, sí, sí. sí. Así que para mayor información. Y hay otras、sí. bandas que no y a n o no, puros <risa> demos nomás. ¿eh? <risa> para mayor información. información. <risa> dirigirse <risa> a la página www.diesel.cl. d i e s e l es diésel. ¿Ya? Si、sí, p a para... r o saber por qué es.

Sube, sube, sube y no baja el diésel. El diésel no baja nada. <risa> y Así a que entonces recordemos que diésel va a estar ahí en el bar pandemonium el 17 de agosto. Y para toda la información en www.diesel.cl Alex, tienes otro dato por ahí. Yo les tengo un recordatorio a todos los amigos, a los、ah. radio escucha. Este mensaje lo, se los hice llegar el.

El capítulo anterior de Radio Espacio. Bueno, a todos los que quieran ir el día sábado primero de septiembre al Rincón Ciudadano, se realizará una jornada cultural, musical y de amistad, de convivencia. Van a vender sus cervecitas. No me digas. Y cosas varias en apoyo a las bibliotecas populares que se quieren realizar en La Pincolla. Esto es el día sábado, repito, primero de septiembre a las 22 horas. El valor de la entrada es de mil pesos.

Y si alguien o todos quieren hacer llegar、eh, libros de supertenencia o libros que estén ahí llenándose de polvo. Ah, qué hay, bueno, qué bueno. bueno hay pobladores bien, bien, bien. Que, les, que les van a servir esos libros. Ah, bien, también, ahí. También. ¿Ya? Ya. ¿Vamos a entregar nuestros libros de Jodrowski al tiro? <risa> <risa> no, ya. <risa> ¿Buco o Kintos? Buco q u i n t o s Oye, ¿no? Entonces para que acudan ahí a Rincón Ciudadano con este...

Las bibliotecas para. Populares. Las bibliotecas populares. De para, la ¿no? la de la Pincolla. La p i n c o y a Así que. Amores a las pilitas, niños.、Eh... Alex, ¿cómo estás?、Eh, yo estoy bien, maestro. A ver, espérate. Primero, vení para acá. Sí, tenía la garganta un poco se, sequecita.、Eh, bueno, también queremos p n interés. Repito, para que sepan que esto no es de utilería solamente. De utilería. Ojalá que escuchen mi garganta. No, no sé.、No, por favor. Por favor.

Oye, recuerda que hay gente que no está escuchando en su lugar de trabajo en este momento. Bueno, pero toda la gente puede ir con. Puede... Un... Hay horas con la... de colación, hay horas de salida. Alex Hernández está sugiriendo que la gente ande con petacas en el bolsillo. No, no, yo no he dicho eso, Mauricio. Eso、eh, lo has dicho tú. Eso lo entendió la no, gente. No. <risa> no, la gente... <risa> Los caminos del Señor son bastante variados. <risa> ok, ya.、Eh, Alex, ¿qué es o que.?

mira me tienes medio c o n c e n t r a d o pero está、bien. bueno i e n b no maestro、eh, bueno viene、oh, un, un ya, tema, ya, ya. Un ya. tema de, de un maestro de, de nuestra música un amigo、eh, un amigo s í un amigo loco si un amigo s í、eh, nuestro querido fernando viergo con un tema、eh, aguja con un tema aguja es cosa de ponerse a pensar de qué trata el siguiente tema del álbum de fernando viergo de 1978 un café para platón

No llegó, había dejado la universidad como un pitillo a medio terminar su carrera. Se quedó. Siempre pedía un café para Platón y unas monedas para locomoción. No tenía nada y valía más que yo porque él.

la p a い

楽しみにして

フォーラー、フォーラー、フォーラー、フォーラー、フォーラー、フ a ーラー、フォーラー、フォーラー、フーラー、ラフォーラー、フォーラー、フォーラー、フォーラー、フォーラー、フォーラー、フォーラー、フォーラー、フォーラー、フフォーラー、フフォーラー、フォーラー、フォーフォーラー、ラー、フォ o ラー、フォーラ

hablando de l と paz。

えっ

café para platón que s o l o se enfrió en mi canción o y e pero q u é medio tema lamentablemente aquí en chile está lleno de lleno de cafés que se enfriaron lleno bueno ...bien maestro、eh, no es que me, me, me, me gusta mucho ese tema bueno en fin、eh, y provocan sentimientos de de encuentro y discordia al mismo tiempo de, claro una suerte de impotencia que uno siente

Eh, Alex, viene en el segmento predilecto de Radio Espacio, ya que es la mano que nosotros podemos dar para las bandas emergentes. emergentes. ¿Eh? Las bandas emergentes que aún no pueden sonar en grandes radios, pero ya lo harán. Bueno, entonces, ¿qué nos acompaña ahora en Bandas Emergentes? Nos acompaña el grupo Mordaza. Nació en Santiago en el año 1998 y sus integrantes son Claudion e Guitarra.

Jorge en bajo, Andrew en batería, Felipe en la segunda guitarra y ellos, amigo Mauricio y amigo Rayo Escucha, se califican como rock de cuneta. Rock qué, de cuneta. Qué urbano, lo, Qué <ríe> urbano, maestro. Ya, qué buena definición musical. Rock de cuneta está buena, a ¿eh? Sí. Buena.、Claro. Y para muestra y para que todos conozcan al grupo Mordaza, el tema El Poder.

El poder, el grupo Mordaza. Buen tema, maestro. Bueno, bueno, Oye, bueno, bueno. Nos colocamos en la vara más alta cada programa, y eso es interesante y es bueno. Y, y se nota, y también h i e dar l a gracias a todas las visitas que ha tenido nuestra página, maestro. o h o y sí! Oye, pero primero. Pero ¿no? primero quiero recordarles a las bandas cómo tienen que enviarnos su material.

Y es súper simple, tienen que enviar su material a radioespacio.com h o t m a i l con una pequeña biografía. Sí. Un, una, un extracto de una biografía y un MP3.、Gracias. Y con eso ya estamos listos y dispuestos para difundir bandas emergentes. emergentes. Como esta. Como, Como esta. Mordaza. Oye, me parece estupendo, pero Alex.

Lamentablemente, tenemos que despedirnos. <risa> Efecto en vivo.、Eh, tenemos que despedirnos de nuestros auditores, pero no sin antes en, premiarlos. Si son auditores de Radio Espacio, tienen que salir con algo de aquí, ¿no? Y por ejemplo, ¿qué tenemos, Alex? Bueno,、eh, para los amigos.

Tenemos a través de nuestros patrocinadores una fotografía estudio en tamaño 20x25 Gentileza de OBS Producciones Audiovisuales. También tenemos sándwich y bebidas para dos personas, Gentileza del Local de Comida Rápida Don Cangrejo. Una hora de ensayo gratuito, Gentileza de Power Music Salas que se ubican en San Isidro con Eizaguirre.

Y por supuesto tenemos algo para todos ustedes que es una botellita de ron. ¿ah? ...de... Gentileza de la Botillería Santo Remedio. Y tenemos también ahora, como nuevo patrocinador,、eh, dos cervecitas heladitas de litro, ya sean negras, sean rojas, o sean la, las comunes y corrientes que, que hemos bebido ya hace bastante tiempo.

En el bar Rincón Ciudadano. Y esto está. Ya está hecho ya, pues, maestro. Perfecto. Ahí están entonces los premios que tenemos. Les recordamos cómo se debe participar. Y es súper simple. Alex, tienen que enviarnos un mail a r a d i o s p a c i o a o h t m i l c o m y listo. Mira. Me va... <risa> Nos basta con un hola. <risa>、no. Un、oh. hola.

Son, son terribles f o m e no importa, pero se lo van a ganar. <risa> claro, hola, son f o m e Te ganaste un premio. No, claro.、Y、aquí, si lo, la gente e n v í a primero los mail, s gana. Súper simple. ¿Te parece, Alex? Me parece muy bien. Y esto, gentileza de nuestros patrocinadores. Así que, Alex, cuéntame. ¿Quiénes son nuestros patrocinadores? Porque les vamos a repetir la publicidad. Nos acompañan OBS Producciones Audiovisuales y su.

Web es www.obs.cl. Su mail es obs, obs.obs.cl y su contacto telefónico es el 746-4158.、Eh, también nos acompaña el local de comida rápida Don Cangrejo, ubicado en Alameda 4151 y su número telefónico es el 779-8518.

Eh, Salas de ensayo y el contacto es www.powermusic.cl. Su mail es powermusic.cl.com. arroba h t m i l Su número telefónico 634-8917. Y también nos acompaña Botillería Santo Remedio, ubicada en Segunda Transversal 3624, en la comuna de Maipú.

Y nuestro nuevo patrocinador, Bar Rincón Ciudadano, ubicado en calle 18, Santiago Centro, amigos, 105A. Perfecto, esos son nuestros patrocinadores a q u i e n les damos la, el agradecimiento correspondiente por creer en este e h u m i l d proyecto y espacio de radiodifusión urbana. Una radio urbana pequeña.

Pero radio al fin y al cabo. Exactamente,、maestra. y cada vez somos más. Eso es lo bueno. Y Alex, nos tenemos que despedir, nos tenemos que despedir de, de todos nuestros auditores, de nuestros patrocinadores. Les damos las gracias por haberse conectado a www.radiospacio.tk. e Los queremos dejar invitados que todas las semanas estén contactándose con nosotros, tanto en el programa Radio Espacio como en el programa.

Clásicos del rock.、Sí. Que todas las semanas también va ahí. Vamos a estar juntos. Está el maestro de la música, del rock.

Así que vamos a ir recorriendo todas las entrañas de las guitarras a f i l a d a s Es el nuevo Pirincho Car como para que todos lo <risa> no, sepan. Por favor, por favor, más respeto con Don Pirincho, por favor. s <risa> i、sí, en todo caso, una falta de respeto. Sí. <risa> los dos estamos de acuerdo en eso. No, no, bueno, no y nos pueden escribir también a la página radioespacio.com. Perfecto, para que nos escriban, nos manden sus opiniones para concursar, todo, todo, todos los datos i t que tengan, sus datitos, su s datito, su. s Todo. Su s datito s y sus datones.

Pero nos podemos despedirnos sin antes dejarnos con música. Y de la buena música, de la música nacional. Ahora nos acompaña Ángel Parra Trío. Y del álbum La Hora Feliz del año 2002 escuchamos el tema No puedo quitar mis ojos de ti. Muchas gracias, nos vemos. Chao, chao, chao. chao.